Conin de Tandil va a organizar un locro solidario y acá llegamos. Llegamos bien, creo. Le vamos a preguntar a Claudia Méndez cuándo es, cuándo se realiza y cómo hacemos para tener un locro solidario. Claudia, buen día, ¿cómo estás? s Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Gracias por el l l a m a d o No, o p r favor, por favor. Bueno, tenemos ganas de comer locro el 20 de junio también. Bueno, Bárbaro, esta vez llegamos a tiempo. <risa> bueno, sí, sí, les cuento.、Eh, la idea, bueno, es preparar justamente un, un locro、eh, uh -huh. patrio, porque la idea es entregarlo el lunes 20 de junio, Día de la Bandera.、Uh -huh. este, vamos a estar preparándolo durante el fin de semana. Así que, este, bueno, contentos de, de poder. Hacer nuevamente el Locro, que bueno, durante la pandemia lo tuvimos que suspender, pero、sí. bueno, esta vez, este año lo podemos concretar.、Sí. Y además、eh, va con un este, anexo que es、eh, la parte dulce.、Ajá. O sea que junto con el Locro、eh, ofrecemos este, para la tarde, para la hora del mate, alfajorcitos y pasta frola. Caramba. Hechas por las mamás bueno, de, de, de、bueno. las c a l l e r s de c o n i n Interesante. Lo, lo、claro. bueno que estamos a tiempo. La, la última vez que habíamos hablado,、eh, no habíamos llegado a tiempo a reservar、claro. ¿no? la, las empanadas, pero Exacto. ahora Exacto. sí estamos a tiempo. Contale, sí, sí, cómo, hasta... ¿Cómo podemos hacer para, para reservar y qué costo tiene la porción? ¿Cuánto rinde la porción? Perfecto. Bueno, las reservas las tomamos hasta el viernes de esta semana, viernes 17.、Eh, 17, dije bien. 17, no, 10, sí, Ay, yo estoy confundido. e n No, está, bien. ¿Está bien? 17, sí, sí, bien. 17. 17. Perfecto.、Uh -huh. Bueno,、eh, la porción es una porción abundante. Nosotros en, en el flyer ponemos una, una porción y media. Claro. Tranquilamente comen dos personas. Sí. ¿sí? sí. Bien, o sea, un, si son de buen comer, por ahí alguna porción más. Claro. Está en mil pesos la porción. Muy bien.、Uh -huh. eh, repito que es abundante. Y bueno, y después tenemos la opción dulce, alfajorcitos de maicena,、eh, a 350 pesos la media docena, caseros, caseros, y pasta frola de batata y de membrillo,、eh, tipo los cuadraditos, como、sí. se venden en, en las panaderías,、sí. a 150 pesos la porción.、Uh -huh. eh, así que esa es toda la oferta este, que, que tenemos para. Para el lunes, para el día de la b a n d e r a Muy bien, tendríamos el almuerzo y la sobremesa garantizada. Exacto. Garantizada. Exacto. <ríe> Con y... un tecito digestivo. Claro. Exacto. Bueno, y el, aparece en las redes, lo estamos, ya lo estamos difundiendo, en Facebook también. Si quieren, les puedo pasar los teléfonos, por f a v si alguien está medio atento. Bueno, por supuesto, característica de Tandil: 2494-578909.、Eh, Y el otro teléfono es 33-2101. Cualquiera de esos teléfonos、Muy、se、bien. toman las reservas. Claudia, te voy a hacer una pregunta general, ¿sí? Para sí, que sí. te puedas e s p l a y a r Con lo que sí, se sí, recauda sí. En este, con este, estas porciones de locro y demás, ¿esa、sí. plata a dónde va? Esa plata va al mantenimiento del centro Conin. ¿sí? Uh -huh. El centro Conin, yo siempre digo que es como una casa, una gran casa. Que tiene sus gastos, sus í s Su gastos de mantenimiento,、claro. de, de impuestos, de compra de los alimentos que se entregan en los bolsones a las mamás, de、uh -huh. transporte para movilizar a todas las mamás de los distintos barrios de la ciudad y del pago de、eh, sueldos a nuestras profesionales.、Claro. s í Así que, bueno, tenemos costos fijos que, que son importantes y, bueno, y como pasa en todos los hogares hoy día,、eh, estamos. Complicado justamente con,、claro. con mantener esos,、sí. esos ingresos, ¿no? Sí, sí. O costear, mejor dicho, esos,、uh -huh. esos números, ¿no?、Uh -huh. Así que, bueno, para nosotros, este, si bien tenemos socios, padrinos, pero tenemos sí o sí la necesidad de hacer este tipo de eventos como para poder estar, bueno, relativamente cómodos. Claro. Y, claro. y así todo, bueno, hay meses que. Que se complican.、Uh -huh. Y si alguien quiere colaborar, digo, no con el Locro, sino con,、eh, con ustedes, con Conin, ¿cómo, cómo se, se comunica con ustedes? Y m i r a siempre tenemos la página de Facebook, donde entrando en Conin Tandil, Eh, directamente, bueno,、eh, ahí expresa que le, le, le interesa incorporarse como socio, como padrino o, o algún voluntariado o a veces aportes únicos también.、Uh -huh. este, y ahí siempre va a haber una persona que le va a contestar en privado y, bueno, ahí ya se, se conversa cuál es el interés de la persona. Bien, Bien, Claudia, entonces repasamos.、Eh, ¿Se puede reservar hasta cuándo? Hasta el viernes 17.、Bien. Hasta la última hora del viernes 17. Locro、eh, o parte dulce, lo que quieran, por separado, junto, no, no, hay, no hay problema. En nuestro Entonces, caso va a ser en ese orden: en ese orden, primero <risa> ese el o c r o alfajores, <risa> patafrola, <risa> y si hacen algo más, también nos、Cambia. sumamos. <risa> sí, nos interesa sobre todo tener una reserva, porque bueno,、claro. si bien uno más o menos tiene un panorama de, de, de, de las cantidades que se han vendido en otras oportunidades, bueno, igual siempre es importante ajustar、uh -huh. ¿no? este, uh -huh. la, la, claro. las cantidades para. Para la preparación. Empezamos a cocinar el sábado, o sea, todo lo que es, es, tiene sus pasos, ¿no?、Claro. Entonces, bueno, por eso nos dedicamos todo el fin de semana largo a,、uh -huh. a los preparativos. ¿Y qué,、sí. qué hace una sola persona? ¿Hace el locro? ¿Que la cocina? Tenemos una, direct una directora de cocina que forma parte de, de la comisión de, de Conin, pero después un montón de voluntarios que ayudan a limpiar la verdura, a cortar, a cocinar,、claro. todo por parte. Y este, eso lleva todo un día, prácticamente el sábado,、uh -huh. y después el domingo este, se cocina, se deja enfriar en recipientes adecuados,、claro. y el lunes mismo se envasa y se entrega.、Claro. Esas son los, Pero, las la, etapas. ¿sí la ¿no? ¿Hay una sola persona que mete mano en la olla? Es la que lleva la batuta, digamos. l a que dirige. La que dirige. c o no,、claro. no, no <ríe> te... n la, la que tiene la dirección. La receta, la que tiene los secretos. A... Claro, exacto. Esa es y... la que va dirigiendo, digamos, todo, a todas las demás.、Claro. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Claudia Marina.、Bien. Claudia Marina. No, pregunto todo esto、sí. porque me quiero h a c e r amigo de Claudia. Claudia Marina. <ríe> Claudia.、Y、es la que ha sido la responsable años atrás y digamos, siempre nos han dicho que sale, sale muy rico, ¿no? Muy sale、uh -huh. salado, sale, digamos, muy, muy suave. Así que, bueno, este,、okay. es. es Es unas garantías de p u e d e decir. Y,、sí. claro, ¿Qué te y, parece?、Sí. Claudia, muchísimas gracias.、Eh, y bueno, queríamos estar presentes en este Locro Solidario.、Eh, ya sabe toda la gente cómo tiene que hacer. Ahora lo vamos a compartir bueno, no, en las redes, e、eh, nuestras n redes. Así que te agradecemos y lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por,、eh. por el contacto y bueno, también por ayudarnos a, a difundir esta, estas movidas.、Eh, Muchas gracias, Claudia. Un, un beso、mejor. grande. Y saludo a Claudia. Sí. A la otra, Claudia. A la otra, a la cocinera. <risa> a la otra, Claudia. <risa> bueno, Un gracias. Hasta luego. Gracias a Dios, adiós. adiós.